Muy bien, bien, muy bien Ofelia, ¿seguís sí. siendo directiva de la asociación hotelera? ¿o? Sí, ah. soy, formo parte de la comisión directiva Pero ya no soy la presidenta bien. De, de la asociación hotelera O sea, sí, sí seguimos todos, en realidad los hemos estado, seguimos estando en la asociación hotelera Siempre luchando por el mismo fin No, yo no, ya no, no tengo cargo de, de presidenta, digamos Bien, sí. eh, no te escucho bien, eh, Ofelia ¿estás, ¿Estás con altavoz? No No, no, ah. a ver, me voy a poner en otro, ah. otro lugar, a Bien. ver ahora. Ahora sí, sí, mejoró, perfecto, ahí mejoró. Perfecto, perfecto, Bien, Bien Ofelia, eh, bueno, este, como dirigente y además como este, que tenés un hotel, eh, queríamos sí. eh, ver en primera persona cómo está la situación, bueno, desde marzo del año pasado con las restricciones, cómo está sí. el negocio hotelero aquí en la provincia de La Pampa, a ver si nos podés contar el, el negocio hotelero en realidad está mal, muy mal. Uh -huh. la venimos desde, por supuesto, desde un marzo del año pasado, donde, bueno, como todos, cerró y, y nos dejamos de trabajar. Después tuvimos un leve repunte en diciembre, fines de diciembre, enero, febrero de este, de este año, en enero y fuera de este año. Y después marzo, abril, volvieron todavía otra vez este, las restricciones, pero más que nada yo, mira, quiero hacer un comentario que realmente me parece a mí que es más importante todavía que las restricciones, sino que es el miedo a viajar, mm. el miedo a salir de, de la casa. Este, por todo lo que, por, por supuesto, por el virus, ¿no? Sí. Entonces, en marzo, abril, volvimos a dejar de trabajar y bueno, hasta ahora, eh, que en realidad los, los, los que trabajamos en el caso mi lugar, que es la campiña, eh, estamos trabajando porque los demás están sin poder, eh, o sea, con otro tipo de, de alojamiento, que es el, el alojamiento con la gente que está eh, aislada, ¿no?, por COVID. Ajá. Entonces, han quedado, hemos quedado poco pocos este, hoteles abiertos para pasajeros que vienen a trabajar o eventualmente algún turista muy poquito. Entonces, los que quedamos abiertos, digamos, podemos trabajar con ese pequeño porcentaje. Eh, Vos te estarás preguntando entonces cómo subsisten todos sí, los hoteles. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo hacen? <risa> Seguramente, ¿cómo hacemos para subsistir? Mira, el apoyo del gobierno provincial... Eh, primero, la, en la primera parte, el gobierno nacional también con los ATP, uh -huh. eh, y ahora son los repro, ¿no? Los repro 2. Sí. Eh, eso nos ayuda a pagar una parte del, de los sueldos del personal. Uh -huh. en, ese, en ese sentido, en la, estoy hablando de la parte de nación. Sí. Y en la parte de, de la provincia hemos tenido un apoyo incondicional, esa, esa es la realidad. Primero en la, todos los hoteles que te decía que están con, con gente aislados con COVID, eh, con o sin COVID, pero aislados, sí. eh, esa gente recibe, por supuesto, una un alquiler por de, de la provincia, mm. porque están trabajando con, de, para ese fin, o sea, y ellos están cubiertos con eso. Y en realidad los demás también tenemos una, una ayuda del, del gobierno también con alguna, con alguna este alquiler de habitación por por ese Por, por esto, ¿no? Por este mismo uh -huh. tema de salud. Entonces, eh, y también eh, toda la cantidad de préstamos que hemos sacado del Banco Pampa, que hemos sacado a tasa cero uh, con, con, una, con una, un tiempo para no pagar, ¿no? Y después uh -huh. este para pagar en tiempos que vendrán mejores. Y también este los impuestos como el inmobiliario, Hasta no sé, un, un, un montón de cosas que se nos han ido prolongando, como la luz, este, la, este, el gas y demás. O sea, han sido todas eh, paliativos para que dentro de, del sector podamos seguir eh, funcionando, o sea, por lo menos seguimos manteniendo en pie. Claro. Más que nada, poder eh, mantener el personal, que eso es lo más importante en, en este momento, porque pensar que el, el, todo el personal, tanto de la, de la parte de hotelería, de la parte de la gastronomía y también la, la parte de, de eventos que para mí nosotros también es muy importante eh, la, el, el personal o sea el recurso humano es sumamente importante porque son gente capacitada para ese fin como en otros rubros no mm. pero bueno uno ya tiene su par su gente armada y no no es posible desde hoy para mañana Eh, por más que también, peligro, también hay, un, hay una ley o un no, no sé quién es, que, que dice que no se puede o sea, este, que, dejar, dejar gente afuera. En claro, lejas. sí, sí, no. Pero se... así, aunque se pudiera, en realidad uno siempre tiene la esperanza de que esto en algún momento va a pasar. Claro, sí. Entonces, sí. el día que pase, no tenés que ir a buscar a ver quién sabe hacer esto, quién sabe hacer eso. O sea, necesitas el recurso humano que vos tienes. El, por por todo, por empatía con ellos mismos, por un montón de cosas que en realidad no se puede, no podemos pensar que esa gente se vaya de, de nuestras empresas. Así que el, la gente, el, el recurso humano es lo más importante que tiene este, uno de, o la feria, o, o la gastronomía, o, este, o la parte de eventos. El recurso humano es lo más importante que tenemos. Sí. Aparte de la parte de la es lo más importante. Por eso te digo que, tratando de sobrevivir de alguna manera, con esto que nosotros nos ha venido este no sé, te digo, la ayuda del gobierno provincial ha sido este invaluable y realmente nunca alcanza porque si sí, sí te pensar hay que no subsistir o, o, o, o, de eso te iba, de eso te iba a preguntar Ophelia porque hubo un sí. relevamiento que hizo el gobierno provincial sí. y sí. Lo, lo lo difundió en sí. las últimas horas eh, dice sí, que sí. que han cerrado este, lugares de alojamiento en toda la provincia sí. bueno y hubo nueve que cerraron acá en en la ciudad de Santa Rosa sí. eh, eso es, es un cierre definitivo qué información tienen ustedes eh, no, bajaron no, la persiana y ya no van a abrir ¿o? Algunos sí, otros no. De ah. hecho no tengo la, la realidad no la tenga de hablado con cada uno de ellos. Mm. Los pocos que he hablado, sé que algunos no van a abrirlo o lo han, este, lo han reciclado para otro tipo de cosas, mm. este, y bueno ya no existen más como como ten, eh, esos no, pero no conozco exactamente en cada uno de los cada uno de los establecimientos lo que están haciendo o pensando. Claro. Pero en algunos no quedan en pie, otros ya te digo, se reinventan y este o oh, si sí, tiene otro rubro pero este algunos por supuesto que han quedado en el camino desgraciadamente sí. es así mm. eh, porque bueno hay hay hay gente hay establecimientos que no han podido subsistir eh, Yo te digo la mayoría hemos podido subsistir o estamos en pie gracias a esto gracias a la a, gracias a la ayuda claro. tanto a nivel nacional como a nivel provincial no mm. pero también te digo que estas estas ayudas Cuando empecemos a trabajar será mucho lo que tengamos que trabajar para poder pagar toda la cantidad de préstamos que tenemos. Claro. Pero uno siempre tiene la esperanza que además todos vamos a tener muchas ganas de salir y de andar el día que esto se termine, ¿no? Porque realmente tanto tiempo sin poder, sin poder viajar y sin poder salir y sin poder disfrutar un poquito, yeah. así que sí. me parece que la esperanza está en que, en que esto se revierta y que en poco tiempo nuestros hoteles estén completos. Eh, Ophelia, para poder, por lo menos, sí. pagar las deudas. Claro. Ofelia, eh, se vienen las vacaciones de invierno. Eh, sí. ¿Cuál es la expectativa que tiene? ¿Va a haber un poquito fecha... de más de movimiento? Eh... Sí, en realidad, mira, también te digo que las reservas han cambiado un poco, porque si a para esta altura, en los años anteriores, ya teníamos los días, por lo menos, de paso Eh, de, de, por ejemplo el capital, el día diecisiete de o dieciocho de julio de treinta y uno de julio ya teníamos explotaba las las, este, las reservas en este momento no es así hay pocas mm. reservas mm. pero también está el hecho de que si la gente como no sabe si puede o no todavía llegar o si mañana hay un brote y mm. pasa y pasa que todo vuelve para atrás Entonces, un poco que las reservas son muy a último momento. Ah, o sea, claro. no, no hay reservas muy anticipadas. Mm. Claro. Por lo menos en nuestro caso. Te estoy hablando de caso, mi caso particular. Sí, sí. Y creo que a los demás también les pasa lo mismo. Claro. O sea que este, no hay reservas anticipadas. Entonces, estamos expectantes a ver qué pasa. Si hay nieve, que hasta ahora no había mucha nieve en el sur, por ejemplo, mm. en el paso al sur. Y, este, y un poco también a ver si va a estar abierto o no, todo lo que sea en este todo lo, lo que sea en el sur, no lo, lo, los medios de elevación y demás. Claro. Así que expectantes en eso, esperanzados en que podamos trabajar y también viste muy cauteloso por el tema de lo que, lo que estamos viendo, porque no no no somos no estamos en una burbuja, sabemos sabemos ¿no? lo que está pasando en el país, lo que está pasando en otros países y sabemos que está, tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo día a día de lo que está sucediendo día a día en, eh, no en la parte sanitaria sí, y sí. también de eso o sea que mm. que por eso en el momento es, es difícil eh, el momento es expectante y hay que ir acomodándose después de acuerdo a lo que a lo que va pasando sí. y pidiendo ayudas pidiendo ayudas que ya te digo de la parte de la provincia la tenemos y este y también la comprensión de saber que que si se necesita más tenemos las puertas abiertas para poner este, ver de qué forma podemos seguir este adelante y no no que no se caigan más este más establecimientos. Eh, bien, Ofelia, queríamos tener este la voz de eh, el propietario o propietaria en este caso, eh, de sí. un hotel aquí en la ciudad que nos cuente el panorama eh, que están viviendo. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras remarcar, decir, si no, gracias. No, mira, no, no, no, no. Simplemente eso, mira, están, ya te digo, expectantes de que lo que va a pasar con el, con el tema de salud, que para nosotros es más importante, sí. y creo que lo más importante también es que perdamos dentro de todo esto, después perder un poco el miedo a poder salir sin, sin preocuparnos y poder disfrutar, que eso todavía nos falta un poquito. Así que, nada, muchísimas gracias y la verdad que este, gracias por preocuparse por nuestro sector. bueno Pero bueno, acá estamos, y la parte gastronómica, por suerte, se va animando un poquito más y está un poco un poco mejor o sea en cuanto a restricciones estamos este, pudiendo abrir un poco más así que este, esperando también el, el tema de, de eventos que es muy importante para la ciudad y para todos claro. así que expectantes a ver qué va a suceder este año eh, por lo menos este en la parte ya cuando empiece la primavera ¿no? y ahora el paso al sur bueno así que te agradezco un montón bueno eh, que tengas buen día Ophelia no gracias a vos chao chao